Me han informado que tu novio es un insípido aburrido. y oh, tan frío. Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. Deseo lo mejor uh.